Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Nerea, vecina de Anchoaín, Arrachaldeón, Nerea. Caixo, Arrachaldeón. Bueno, cuéntanos un poco, eh, ya sabemos que no hay mucha información, pero a ver, ¿qué es lo que podemos sacar? ¿Cómo fueron las detenciones de Chote y de Archay? Eh, vale, pues eh, Chote y Archay, junto con, con su tiñe, con la otra música vizcaína, eh, anunciaron, mandaron una nota de prensa pues eh, me parece que era la noche anterior, eh, anunciando que, que iban a hacer eh, a la hora del mediodía una rueda de prensa a 100 metros de donde se encontraba eh, Zapatero, que, que iba a reunirse con Berlusconi. Eh, entonces, eh, una hora antes o así, eh, pues ellos andaban por allí, ya vieron que, que el ambiente pues estaba ya enradecido y lo que hicieron fue pues, comenzar a repartir octavillas explicando qué es lo que iban a, a decir en esa rueda de prensa. Entonces, en el momento en el que iba a comenzar la rueda de prensa, iban a, a desplegar, por pues, supongo, lo que sería la pancarta o así, eh, fueron detenidos por los carabinerí y no pudieron realizarla, ¿no? Entonces, un poco lo que ellos pretendían en esa rueda de prensa eh, comunicar o denunciar, pues actualmente la, la la criminalización a la que está sometida la juventud de Euskalerria, ¿no? Que aquí por ser joven e independentista, pues eh, pues estás en, en riesgo de ser detenido o detenida, torturada y casi casi en el 100% de los casos encarcelada, ¿no? entonces eh, pues eso es lo que ellos iban a reivindicar que, que pues en noviembre en una macro del gobierno español en la que fueron detenidos 35 jóvenes pues eh, ellos tuvieron que marcharse de aquí porque precisamente fueron a, a ello a detenerles que después eh, se querían presentar ante el juez tal y como hizo por ejemplo Ainara Baquedano, Eh, ...solicitar al juez que se quería presentar porque no tenía eh, nada que, que esconder... ...y fue detenida en las escalinatas de la Audiencia Nacional... ...y fue torturada eh, y después encarcelada... ...entonces tuvieron que decidir marcharse de aquí y tener que presentarse pues eh, en, en otro país, ¿no? Para denunciar precisamente o la criminalización de la juventud vasca y para denunciar las torturas que, que aquí, que en Euskalerria y en el Estado español se llevan a cabo por parte de las diferentes policías, ¿no? uh -huh. Entonces, pues eh, fueron detenidos y, y, y bueno, y así nos quedamos enteramos pues pues lo que iba diciendo un poco la prensa. Uh -huh. Eh, ¿qué sabemos de su de su actual eh, situación? ¿Dónde se encuentran? Vale, pues ese mismo día fueron encarcelados están en cárceles de Roma diferentes o sea de Chote y, Archa, y están en una cárcel y su viñe está en otra eh, en estos momentos pues eh, no sabemos mucho sabemos poco más bien poco porque bueno las comunicaciones pues tenemos la pega de, del idioma no lo que ocurre en el estado francés la pega de, li, de no, no saber francés pero bueno allí pues eh, al haber más situaciones de igual porque ahora mismo en el estado francés hay eh, muchísimos presos políticos vascos pues entre familiares pues más o menos te ayudas y dos tipos los conieres pues, con contacto directo con los abogados, que, que te informan un poco de cómo va todo. Pues la, la pega de Italia, aparte del idioma, es que no tenemos precedente. Eh, pues que hablar con el abogado directamente ha sido difícil, porque lo hemos hecho pues todo a través de abogados de aquí de Euskal Herria. Entonces, pues mucha información no tenemos. Lo que sabemos es que están juntos, Chote y Archay, y están semi-aislados. Entonces, eh, pues eso, nosotros que ya Eh, sobre todo, pues en el principio, poder mandarles eh, dinero y, y ropa y demás, pues la, la primera ayuda que es imprescindible en, en la cárcel, y bueno, por lo que sabemos pues eh, hay un comité de apoyo a Euskal Herria, de amigos de Euskal Herria en Italia, en Roma, y ellos son los que se están encargando de meterles dinero y un poco pues la, la ropa para que tengan de quita y pon, hasta que por lo menos la familia no pueda meterles pues más ropa y, y demás, ¿no? Pero mucha más información no tenemos, porque si sí sabemos que El abogado les ha hecho llegar los teléfonos de la familia para que puedan llamar pero de momento no han podido hacer ni una sola llamada y en principio pues pensamos que es porque todavía no les han dado los permisos o no les han concedido la, la llamada de ingreso que, que tienen pues al entrar en la cárcel igual eso en italia pues no existe esa llamada de ingreso o no lo sabemos pero de momento no hemos tenido desde luego ningún contacto con ellos mm. Has hecho referencia a ese comité de apoyo de amigos de Euskal Herria. Supongo que importante es que en Italia la solidaridad con Euskal Herria está muy, está, es, es muy amplia y por lo tanto quizás esto ayude también a hacer denuncia de la situación de estas personas. Sí, sí, la verdad es que sí, nos hemos quedado sorprendidas y sorprendidos de del apoyo que tenemos en Italia, eh, por ejemplo, pues eh, eso, fueron detenidos el, y a los dos días ya estaban eh, allí en Italia el comité haciendo movilizaciones en la puerta de la cárcel con las fotos de, de los tres detenidos, explicando y repartiendo folletillos de por qué habían sido detenidos, por qué tuvieron que huir, qué es lo que iban a reivindicar en esa rueda de prensa y eso pues en, en cuanto a la denuncia pública allí en Italia, ¿no? Y luego en cuanto a la asistencia ellos y ellas, bueno, pues es una tranquilidad tremenda saber que allí va a haber gente que se está en todo momento pues, ocupando de ellos, que, que nosotros ahora mismo pues no podemos hacer desde aquí, ¿no?, porque tenemos pues falta de información, falta de medios y falta un poco de todo. Y, y bueno, pues saber que allí hay gente que les ha dado dinero, eh, que les ha metido pues eh, ropa para que por lo menos se puedan cambiar y no, no estén con lo puesto y demás, pues te puedes imaginar que es una tranquilidad para la familia y los amigos pues muy grande. Y luego, además, Eh, están haciendo el, el trabajo que precisamente a ellos no les dejaron, ¿no? Eh, pues esa rueda de prensa o qué es lo que querían comunicar a, a la población italiana y, y para que llegase a Euskal Herria, ¿no? También. Entonces, pues ellos mismos están encargando de ese trabajo y, bueno, pues es una pasada. La verdad es que estamos eh, sorprendidas de, del apoyo que ten, que teníamos en Italia, o sea, y que tenemos. Mm -hmm. Te iba a preguntar, bueno, supongo que Italia se intentará... Eh, quitar eh, cuanto antes de encima este para, para ellos lo que puede suponer un, un, un marrón, dicho así de forma llana y por lo tanto la pregunta es eh, si sabéis ya cuándo se va a producir pues esa vista o ese juicio eh, para ver eh, la extradición, la petición de extradición para analizar. Sí, pues eh, nosotros también creemos que eso que para los italianos eh, esto es un marrón que es lo querrán quitar cuanto antes Eh, lo que ocurre es que no tenemos ni idea cómo funciona la justicia italiana. Por lo que sabemos, el mismo sábado eh, les llevaron ante el juez. Ellos se negaron a declarar y se negaron a ser extraditados al Estado español. Y, y bueno Lo único que les dijeron es que en unos días les iban a volver a llamar para realizar una nueva vista. Eh, el abogado, según dijo el abogado, cree que será en unos 20 días pero no tenemos más información hoy mismo, bueno, pues las abogadas se van a juntar con la familia para explicarles un poco cómo va este proceso. Entonces, supongo que nos enteraremos un poco mejor de las cosas, pero hoy por hoy pues lo único que sabemos es que en unos 20 días o así volverán otra vez a pasar de delante del juez donde se les comunicará, pues eso, no sé, la la orden emitida contra ellos. Eh, la posibilidad de ser extraditados o cuándo será la vista pública o les explicarán un poco eh, pues eso cuál es el sistema o cómo cómo se realizan allí este tipo de, de actuaciones judiciales, pero hoy por hoy tenemos muy poca idea de, de qué es lo que va a pasar. Tenemos, bueno, pues saber lo que cuánto tiempo tardan y, y a ver qué es lo que decide el sistema judicial italiano, ¿no? Mm para acabar en Erea cuéntanos eh, en supongo que también era enswain eh, se habrá organizado algún tipo de respuesta ante estas eh, detenciones sí bueno pues eh, el, el mismo día que subimos las detenciones eh, realizamos una asamblea informativa eh, en la que acudió bastante gente y bueno pues eh, dijimos un poco la poca información que teníamos ¿no? o sea más o menos transmitimos lo que ellos pensaban transmitir en la rueda de prensa de, de roma pues lo dijimos aquí y después realizamos una manifestación por el pueblo Eh, se quedó que habría siguientes citas, pero cuando supiésemos algo más de información. Entonces, eh, tenemos eh, mañana, jueves, después de la encartelada... ...en favor de los presos y las presas políticas vascas... ...que es a la City Media... ...pues después de la encartelada a las 8 de la tarde... ...hay asamblea informativa en, en la plaza Berría de Anshuayn... ...a las 8 de la tarde... ...donde se va a decir un poco pues... ...la información que os estoy comentando yo ahora... ...más toda la información que hoy a la tarde... ...los abogados y las abogadas les digan a la familia ¿no? Y después de, de esa asamblea informativa... ...se realizará una concentración en el pueblo de Anshuayn... ...y sobre todo eh, se ha preparado una manifestación... Eh, ...bastante potente para el día 3 de julio que es sábado a las do y media del mediodía y tendrá salida de, desde la plaza a la Purvide. ese día pues eso eh, se quiere una manifestación bastante potente en la que participen los diferentes organismos y el cartes y demás de swain eh, después eh, el coincide que es el cumpleaños de uno de, de los dos detenidos de hechote en caso concreto entonces después eh, pues realizaremos una comida eh, pues eso para poder ayudarles un poco en todos los gastos que, que acarrea el El ser detenidos en, en roma y abogados y demás y así pues de paso pues nos haremos la mítica fótico para poder enviarles y demás entonces de momento de eso o sea eh, mañana jueves en la asamblea informativa a las 8 de la tarde pero sobre todo es son 3 de julio que es sábado a las do y media del mediodía manifestación por ensway y después comida pues nerea nos quedamos con esa convocatoria para esos dos convocatorias y en especial es la convocatoria para el 3 de julio a las do y media desde la plaza para Eh, la Purvi de, de Anchoin y darte las gracias eh, porque aunque decías que no había mucha información pues la verdad es que nos has aclarado bastantes cosas Vale, es que recasco su EI Venga, Agur Vale, Agur